There. sex and death and human grind in monochrome for one thing down, at least the trains are run on time they don't go anywhere facing their responsibilities either on their backs or on their knees there are ladies who just simply freeze and they're not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 Road at last, the 1998 show. The situation tragedy. Grand office licked with clip Cliffhangers with no hope. The water calorie. The flooded Eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. <laughs> the patrons and the actors trying our shelter if the show is true. Silent looks with the cube with the full master smiles. At last in 1998 show. The thoughts song. no one ever sings. The curfew you forest the comedy divine, the bulging like a puppet's string. Micros ahora. Entonces, ¿qué coño pasa? ¿Eh? A ver, ahora ahora suene. Lo que pasa que no sé si uno o el otro porque tengo prendidos los dos. Coño, mira, ayudo, me echóme aquí una mano, el pistolero un maniego, echóme la maniega porque con la derecha he no hay ni sal, echóme la maniega, pero me la bien, coño. Mira tú, ya estamos aquí y ya, ya está el micro Bueno, a todo esto, pues, que menos que decimos que estáis escuchando Radio Cucaracha, Radio Cuca, la radio del queso de un kilo, acordaibos, la, la radio del queso de un kilo, la de la Q y de la K, ¿eh? No de cuca, de cuquina, de tal, no, de la Q y de la K, Radio Cuca. Y este que está falando vos, pues, llega el alnedónico miserable. Con un jueves más, pues está haciendo anedonia, ¿eh? un jueves más en directo, si ye el 3 de septiembre del año 2009 si no el 3 de septiembre del año 2009 no es directo y si ya que ya vine de vacaciones y no trabajo todavía, de vacaciones ¿eh? o sea que, pues aquí estoy con lo bien que se está aquí anda, ¿para qué quiero ir yo a otro sitio? está muy bien aquí Y eso que y eso que esta noche tengo un problema ¿eh? Un problema bastante gordo Sí, bueno, puede ser una chorrada Pero para mí hay un problema gordo Veréis, yo os explico Todos los semanas, todos los jueves ¿eh? Yo cuando voy a subir para aquí Pues amaño las cosas En la mochila ¿eh? Pues lleno Me meto un, un portacedés De esos, donde va el, el cd Este de fondo, esto tengo los cruces de fondo Eso mismo, eso ya es la banda sonora del Club de la Llucha, ya, ya lo sabéis. Eh, de los Das Brothers, bueno, pues ya si sí tengo yo, tengo un CD, ¿eh? meto ese CD. ¿Qué más cosas meto? Meto también un, una memoria USB de esas, ¿eh? donde traigo los los cantarinos estos que os pongo, ¿eh? esos tan guapos que, que os amenicen las noches de, de los jueves. Esos traigo los una memoria, una memoria USB, ¿eh? un pen rail, con, son como un pen rail también. son varias acepciones populares eh, que tienen estas cosas bueno, pues meto, meto eso también luego aparte meto un papelín pequeño ¿eh? tamaño, tamaño octavilla ¿eh? un papelín octavilla con, con la, la, la voy a usar una palabra fina con la escaleta una la escaleta que, que voy a utilizar para el programa de, de esa noche y por no decir guión porque llevo un guión ¿eh? exactamente, bueno, pues meto esas cosas Eh, también de, de, dependiendo del tiempo que falla ese día, pues meto oye, pues que tal así como para llover pues igual meto un paraguas, un paraguas plegable de estos, pues, por si acaso cuando salga de aquí llueve porque salgo muy tarde, la verdad este programa acaba es 11 Pero yo la mayoría de las veces quedó después a, a sentir aquí en, en más en directo imposible los capítulos prohibidos de Corintellado, con lo que eh, salgo de aquí pasa allá a la medianoche, eh, pasa ya a la medianoche. O sea que, por si acaso yo viene, pues cuando está en medio de llover, pues tengo un paraguas... O cuando pienso yo que igual va a hacer frío, pues traigo, traigo una sudadera, o traigo una chaqueta y te metí en la mochila. Y meto otra cosa, eh, la vez meto otra cosa. Que esta semana olvidóseme, quedóseme en arriba a la mesa, a la cocina, me cago en la mar. ¿Y sabéis lo que llegue? Pues un bocadillo, sí, pues sí, así como, a ver, no me pongo ya, no estoy comiendo un bocadillo mientras fuego el programa, pero como lo susto en antes, o como lo susto después, ¿eh? según me dea. Pero claro, a ver, que cuando salgo de casa, no tengo fame todavía, no tengo ganas de cenar, ¿eh? y coño, cuando llego después, llegué muy tarde, ya eh, pasado una fame que no veas. pues yo lo que me está pasando esta noche, que olvidéis en el bocadillo, enriba la mesa de la cocina, ¿Eh? entonces tengo más fame, que vamos, estoy taladrado de fame, ¿Es normal, tú sin cenar, Jajo la mar, bueno, anda, pero compensa lo que hace este programa, que es ye... más prestoso que, que la hostia, hace el programa, sí o más, sí. Oye y, y, y sabéis otra cosa que ya es muy prestosa qué tal tal pasar ya tal pues enseguida ya estamos en fiestes ¿eh? enseguida ya están aquí las fiestas de San Mateo a mí présteme mucho las fiestas de San Mateo bueno, présteme la de Dios en principio la verdad que el que me conoce y tal dirá pero estoy porque gustan las fiestas y si, si, si este bah, pues tampoco yo mucho de salir y San Mateo la verdad que yo, San Mateo y una cantidad de gente el cupón O sea, que, y a mí no me gustan, ¿eh? Todos tumultos, tres breñales de tal, a mí no me gustan. Pero por embargo, San Mateo, présteme. Y en San Mateo, yo estoy muy caro, ¿eh? Y, oye, sabes los tontos, Dios, que yo soy aforrativo. Bueno, este año no, porque este año tengo trabajo, que yo tengo una novedad, tener trabajo en San Mateo. Bueno, en San Mateo, en cualquier otro momento, yo que si nunca tengo trabajo, entonces claro, tengo que forrar. No, pero bueno, igual, San Mateo, préstame igual. Con Perres y Neyes, a más que coña, mira. La verdad, yo en San Mateo nada más voy a dos sitios. Nada más. Yo me dedico a circular entre el pino Folicia ¿eh? y el Topo Fartón. ¿Por qué? Os preguntaréis. Y si no vos os preguntáis, ya sabéis que da lo mismo que yo voy a responderlo igual. Pues yo voy a esos dos sitios porque aprovecho para ver a los amigos que no veo en todo el año. En todo el año hay gente ¿eh? que aunque viva aquí no veo, nunca la veo. y y y no de poca, ¿eh? Bien decente, y bien decente, bien de personas. Y entonces me presta mi San Mateo, porque sé que entre esos dos chininguitos voy topar a todos. Un día a uno, otro de a otro, mismo gente que ni siquiera está viviendo no bien, pero que viene a pasar el fiestes. Y pensáis que te llamen y dicen, "Oye, que voy", no, no, no fai falta, no fai falta, porque vamos, ve allí. ya está, vamos venos menos ahí y gente que estudió contigo que no volviste a ver, pues vesla ahí, ves a San Mateo, y, y tomes una sidra, una sidra este de de la temporada pasada, que por lo menos en, en, en, el, en el topo ¿eh? en el pinón, no, en el pinón está buena, pero la del topo Dios mil bueno que coñona pero préstala a Dios, préstala a Dios me de verdad que, que que son unas cosas que buah, son unas fiestas muy guapas Y a más de unos años para acá, presten más todavía ¿Y sabéis por qué presten más todavía Pues porque esta radio, esta emisora, Radio Cuca, está colaborando con el con el Folixa, con el Chiringuito Pinón folixa. ¿Y en qué consiste esa colaboración? Hombre, pues pues que gente de la radio, estamos ahí echando un gavito para... ...pa montarlo, para, para hacer de, de camareros para la noche, para hacer de, de botelleros y, y, y rellenarles neveres, cuando, cuando acabasteis toda la cerveza, que eso es una pandilla de borrachos, todos, eso pues esas cosas. Y además, bueno, pues aparte de, de colaborar todos los días que vayan a durarles fiestas, los 15 días o por ahí, me, o no, no llega a 15 días, que me parece que son 10 o nada ¿no? ...los que van a durar las fiestas... ...pues... ...aparte de colaborar todos los días... ...va a haber un día dedicado... ...específicamente a la radio... ...sí... ...¿y en qué consiste el día... ...específicamente dedicado a la radio?... ...pues consiste entre otras cosas... ...en que los que vamos a pinchar... ...los que vamos a poner música... ...vamos a ser... ...los, los locutores de esta radio... ...los... ...cientos de esta radio... ¿eh? ...en concreto... ...este que vos fala... ...el anedónico miserable... va a hacer un un, un mano a mano ¿eh? contra el pistolero maniego ¿eh? ¿en qué va a consistir ese mano a mano? en que el pistolero maniego va a poner rock and roll, que yo lo que gusta a él, y el arnidónico miserable va a poner escala que yo una de las 40.000 cosas que gusten a él, pero que yo muy a fallaiza para unas fiestas y para bailar, ¿eh? y para bailar, eso sí, el día no lo sé todavía porque la verdad que todavía no sabemos qué día va a ser el día de la radio, qué día vamos a pinchar y demás, pero bueno, no nos no es molesta, es que, que que diremos, hombre, diremoslo, diremoslo yo, diremoslo el maníaco, diremoslo más gente, porque va a pinchar más gente, aparte de tesores eh, habrá a lo mejor, guapamente, va a haber cartelinos por ahí avisando del evento, vamos, que, que va a estar prestoso, oye, fácil el favor de decir ¿eh? ir todos los días al pino se puede ir todos los días puedes tomar una sidra puedes tomar un charro puedes tomar un agua puedes tomar un, un bocadillo de calamares puedes tomar lo que quieras no voy a decir yo lo que tienes que tomar tomarás lo que te apetezca en ye ¿no? ¿Sí? pero ve, tomarlo en el pino ¿Viste? y el día ese ya vos digo el, el, la guerra esta rock and roll ska va a estar va a estar prestosa y bueno el rock and roll sabéis todo lo que ye el ska sabéis lo, todo lo que ye el ska Pues, pues esto y el scar this is scar yeah. this is scale. this is Ka ka Sabéis por qué la compleste y porque tenía tenía alto trapo el, el, el volumen, ¿eh? el volumen para escucharlo aquí, para sentirlo aquí, porque quería sentir la, la canción nunca. Oye, hacer de fondo está tocándome las narices porque está poniéndome hoy no está acertando con la con el momento que tiene que ponerlo cañero y luego tal, no no está acertando pijo. Bueno, pues nada, habrá que, habrá que seguir a lo, a lo nuestro. Seguís en Anedonia, seguís en Radio Cuca 107.3 de la frecuencia modulada si has escuchándonos en UBIU o alrededores por emisión analógica. www.radiocuca.org radioquesodunquilo.org si estáis escuchándonos en cualquier parte del mundo a través de la emisión digital por Internet. Bueno, y como vos comentaba, me parecía, y si no vos lo comento vos otra vez, si vos lo cometéis, si no, pues, pues, pues, lo de primera vez. Este y el mi penúltimo programa. Y todo el mundo estaba bien, bien, por fin, este marcha! no Y el penúltimo programa del momento. ¿eh? Fego esta semana, fego la semana que viene, porque, eh, ya vos dije más veces, eh, estoy trabajando y alantrones en, en, en Pacangas. está muy muy para allá y entonces de normal pues no puedo venir que íbamos a hacer no puedo venir <coughs> pero bueno eh, tranquilinos eh tranquilinos que nada más me quedan meses y medio de trabajar y luego vuelvo para acá sí sí sí sí señor vuelvo para acá y vuelvo a hacer anedonia todos los alemanes que sí <risa> o a lo mejor también puede pasar que no que, que vuelva igual, igual no vuelvo total, que pierda oye, ¿eh, qué me echa hecho me ha hecho en ti que pierdo el paro, no tengo paro ni, ni siquiera, ni, ni aunque lo falle hasta el final, no me, no me da para paro, no me llega entonces, puedo no si quiero o puedo reincorporarme y después marchar a medir. sí, también puedo hacer eso es verdad Mira, yo puedo puedo volver para allá ¿Eh? puedo volver para allá eh, dar un, un tiempín y, y, y luego decir, ah pues ya no, nun... marcho, ya no vengo más y me meca, pero como y eso ¿Cómo? que no vienes más, no, malo, que no vengo más y vengo para acá mira, además san mateo que coño igual van un día para san mateo y al día siguiente te he hecho una yaceria y no me apetece trabajar bueno pues no un trabajo porque además el día este que vos digo que igual pinchamos pues oye pues igual yo un día de semana y tengo que venir por la tarde de allí desde en cangas y luego marchar de madrugada otra vez para allá mojo con la mar no vuelvo vengo pincho y no vuelvo a trabajar Oye, qué guay, ¿no? Además que quieres que vos digas? supuestamente estoy de vacaciones y, y estoy trabajando más que, que cuando estoy allá. Y no llegue que te esté sacando les patates, ni nada por el estilo, que eso también ya trabaje, pero ya trabajar con gusto. Estoy preparando los materiales que me hacen fa falta para para trabajar allí. impartir a los mis alumnos... ...porque a mí págame... ...y una cosa curiosa... Eh, ...a mí págame el, el tiempo que estoy impartiendo... ...la clase, ¿no? Eh, es normal, oye, el tiempo que te ahí... ...cojona, pero yo he hecho mucho más tiempo... ...he hecho mucho más tiempo que eso... En, ...en preparar lo que tengo que hacer... ...lo que tengo que enseñar y eso, oye... ...cuando lo quieres hacer bien, eches tiempo... ...claro, eh, yo tengo... ...tengo, de cursos que, que vamos que... que aquellos veías que no echaban nada en prepararlo pero coño yo preparo lo porque joder oye chavales no está yendo está al curso que que ellos enseñen bien no y yo tengo tengo la mi conciencia y yo tengo que aprender ellos las cosas bien porque bueno ay dios pero qué estoy contando vos qué vos importa voy a poner una cancionina que que esta noche ay dios que que ay está eso no vos de de de qué mala noche tengo hoy eh yo para locutor pa esto no no estoy yo hoy no estoy yo hoy así chispa chisposo alegre no estoy no me sale otras veces pongo me yo a hablar aquí a dar la propia y todo y aquí sale que dale que sale y feliz no pasa nada yo contento papa Yo, yo contento, vosotros igual no <risa> Igual tenéis es los collones Y tenéis deseando que ponga un cantarín a ver, si, a ver si por lo menos descansáis Oye, pero de verdad que esta noche no Paz que no me sal Ah, estoy aquí, dale, Pero no me sal no. Digo yo, oye, ¿y de, de qué tengo yo que falar? Mira que tuve yo por venir esta noche En pues La verdad que no tengo yo esta noche así Ningún tema especial del, del que hablar entonces casi que podía, podía llevar guión, llevar bastantes cantarinos y dedicarme a hacer un programa musical pero va, pues que va como no hay que vaya contra la mi religión, ¿no? Que, que no tengo Ninguna así en especial pero va, va decían que nada eso no puede ser, no puede ser, tengo que falar de alguna cosa, pero claro, de, de qué falas cuando no tienes nada que falar. Ahí estoy liándome mal a Dios, que eres mayor que vos ponga que vos ponga a cantar A ver, decilo. ¿Queréis o no queréis? Venga, contesta ahí, coño, que no estoy yo aquí pa' joder. Bueno, mira, voy a ponerlo, ¿eh? Voy a ponerlo, pero, pero, pero nada, coño, voy a ponerlo, que coño? escuchando Anedonia. Sigues en Radio Cuca, Radio Cucaracha, la radio del queso de un kilo. Sigues en el 107.3 de la frecuencia modulada. O a lo mejor sigues en www.radiocuca.org escúchanos en directo a través de la web. Pues mándanos un correo electrónico, coño sí, pues mándalo radio cuca arroba radio que es un kilo, arroba, radio que es un kilo, punto por poder pues está llamar por teléfono ¿eh? uno 2981 siete por poder pues llamar mira a ver lo que pasa si ya me contestaré o no te contestaré qué sé yo lo que ya no puedes hacer y mandarnos mandarnos una carta ¿eh? eso acabóse ya acabóse antes teníamos el apartado de correos ¿eh? el 577 pero ya no lo tenemos ¿por qué no lo tenemos ya? porque ya no lo usa ni Dios ...bueno, alguien lo usará, ¿no?, digo yo... ...igual si lo tuviéramos, usábalo alguien... ...pero no lo tenemos... ...pues ahora ya... ...porque el, el mundo avanza, hombre... ...las cosas cambian, <ríe> sí... ...el otro día, qué sé yo... ...estaba yo con un rapazo, uno un, aquí también... ...estábamos apuntándonos ahí... ...por Internet a unos cursillos, tal... ...y resulta que pedían... ...bueno, pedían varios datos personales, ¿no?, que sí... ...dirección, teléfono, teléfono móvil, correo electrónico, tal... Bueno, pues el rapaz este, ¿no? no tiene ni teléfono móvil ni correo electrónico. Bueno, pues eso dejabas en blanco. Oye, cuando vamos a enviar el formulario... ¿eh? Estos campos son requeridos, teléfono móvil y correo electrónico. Cajo mi mando, pero que yo obligatorio tenerlo. Y la hostia, Pues que sí? Obligatorio? Yo obligatorio... Digo pues muchas veces eso, de cuando yo era niño, que parecía obligatorio tener o vídeo o ordenador, ¿eh? Un, ¿Vos recordáis que lo muchas veces? Eso de, de cuando te venían los compañeros y decían: ¿Tú qué tienes? ¿vídeo o ordenador? Y, y unos decían: Yo, vídeo, yo, yo, ordenador. Había algunos gallo, que decía: y las dos cosas. Y luego estábamos los que decíamos: Yo, yo ni lo uno ni lo otro. Bueno, pues es igual. ¿Qué piensan? Que todos ellos tienen internet. Dios no tienen internet, joder... que son la hostia... ...no entiendo, Dios de en todo... ...no entiendo, de ese internet... ¿eh? ...yo no tenía ni vídeo ni un ordenador... ...por pues ahí sigue sí, que no tienen correo electrónico ni un teléfono móvil... ...yo tengo un teléfono móvil... ...bueno, iba a decir, hay poco... ...no, la verdad que hay mucho ya... ...cuántos años ahora ya que lo tengo... ...jago la mar... ...asía lo pijo y hay cuatro años ya que tengo teléfono móvil... ...hombre, son pocos comparados con los demás, ¿no?... ...aguanté bastante... Pero no llega un momento, aunque llega que es obligatorio tenerlo. Porque date cuenta, tú por ejemplo, si estás al paro, ¿eh? yo solo te doy al paro, ya ves, eh. ya la, y, y la salsa de mi vida está al paro. Yo estoy al paro un buen tiempo que trabajando, pero bastante más, eh... y me encanta tú que te lleves bien orgulloso. Eh, bueno, pero si estás al hay, de siempre en cuando estás al paro, pero cuando estás al paro, estás buscando un trabajo. Otra cosa que no lo encuentres, pero busqueslo. ¿eh? Y bueno, cuando busques trabajo, una posibilidad. ...son LSTT, ¿eh? las las empresas de trabajo temporal... ...oye, como tampoco es una empresa de trabajo temporal... ...y dejes un teléfono físico... ...en vez de uno móvil... ...miren te raro, raro... ¿eh? ...a mí me pasó, me miren te raro... ...pero bueno, no pasa nada... ¿eh? ...ellos cojan todo igual... ...pero eso sí... ...como en el momento que tengan falta de un trabajador... ...y digan vamos a llamar a este... ...en ese momento, en un test en casa... ...acabó, se llama el ese cliente? hay que entenderlo también, ¿no? oye, normal, oye el rapacín que que trabaja ahí en la tt pues uy, tiene una ausencia dice y un cliente, oye, pues tienes que mandarme a uno, pero ya entonces él llama, llama a tu Dios al, al primero que diga que diga sí, pues es y va y si es y no, pues llama al siguiente normal, ¿no? o sea que si quieres trabajar sobre todo por T, nunca da otro que tener teléfono móvil ...van a huevos, ¿no?... Eh, ...y una cosa... ...bueno, no queda más remedio... ...pero bueno, eso ya era para trabajar... si tenía su ...pero ya que ahora fa falta ya... ...por visto también para... ...para hacer un puto curso de mierda... ...hay que tener teléfonos móvil... ...en fin... ...estas cosas son... ...y lo de los ordenadores... ¿eh? ...yo sigo... ...sigo chinado con el tema de los ordenadores... ...y la conexión a internet... ...que no la tiene todo el mundo, joder... ¿Eh? ...vale, yo tengo la... Sí. Yo soy un puto fío de mierda, hay gente que está enganchada a la cocaína y hay gente que está enganchada a la orina, yo estoy enganchado a internet, cada uno está enganchado a lo que quiere, y pierdo el tiempo que flipes, pierdo el tiempo, yo he enganchado a internet, pero de perderlo bien, ¿eh? porque en internet podías hacer cosas de provecho, no, yo lo que feo es perder el tiempo. o sea, perder el tiempo de la manera más miserable posible, por eso soy el anatómico miserable, entre otras cosas porque soy miserable y entonces pierdo el tiempo de manera miserable eh, pero lo dije, yo tengo uno. Y, y si hay que pasar sin comer para pa seguir el internet, paso sin comer y sigo con el internet no, no, no había yonkis que pasaban sin comer por, por pagarse la chuta, bueno pues yo, yo lo que fallé pasar sin comer por tener internet. Pero no, no tiene todo el mundo. No, no tiene todo el mundo. Y a mí jódeme porque de ese mes en cuando escucho cosas cosas a, a personas que están preocupadas por ese tema. Y dicen ay madre, pues pues al mi fío ahora los deberes, en vez de darlos en tal, mandenlos por correo electrónico y no tenemos internet, que vamos Cago en la puta, porque internet y caro vamos a ver, que no todo el mundo puede permitirse lo que llega una cosa cara. a un ordenador ya llega una cosa cara ¿eh? el mantenimiento una de dos, o tienes el típico amigo informático oye caro también el típico amigo informático que te gastas los collones tener... que se va mega informático de todo Dios y perder el... horas y perder echar tiempo en hacer lo mismo que tiene que hacer el trabajo pero ah, como ya me amigo no puede cobrar bueno en fin, eh, bueno pero eso que si no lo tienes ya caro y, y pagar la conexión todos los meses eso ya es bastante caro ¿cómo puede ser que, que en una escuela a los guajinos y os manden los deberes por correo electrónico? por favor, no puede ser hay que tener un, un poquitín de dignidad hombre, los deberes, cojona, pues se dan escritos y ya está ¿Eh? y ya está así que, de verdad o, o, o yo me mira, yo cuando estaba en la universidad esto fue muchos años ya dábenos, dábenos a veces vendiendo lo bueno, en fin eh, lo que llamaban la guía universitaria la universitaria y era un, un librín ¿eh? en el que te ponía pues los temarios de las asignaturas, el método de evaluación y de hecho vez en cuando venían y mismo las fechas de examen, anda bueno, pues oye debieran darlo, pero a veces lo que hacían ya era venderlo. Pero en fin, bueno, anda, vale, está bien, me barato, pero vendíanlo. Oye, pero no veas cuando cuando me llega una rapaza ella estudiaba otra cosa y me dice, ay Dios, vaya preocupación que tengo encima. Digo yo, dos y no, porque resulta que que a mí la guía dámela en en CD, nada más en CD. Y digo, hostia, pero ¿cómo, ¿cómo en CD? ¿Pero no la tienen en papel? No, las nada más en CD. Y claro, resulta que las fechas oficiales de examen vienen en la guía, no vienen en otro sitio que en la guía. O sea, es como oye la historia, que obligatorio tener ordenador para poder mirar el CD. Ey, te estoy hablando vos de falla bien de años encima, ¿eh? O sea, porque ahora, aunque todavía yo sigo diciendo, hay gente que no tiene, que no tiene ni ganas de tenerlo. Pues, bueno, que no es obligatorio, hostia, o no debiera ser. Pero de aquella, de aquella, pues mucha más gente no tenía, ni tenía ganas de tenerlo. Eh? Oye, pues no hay que dar más que la prueba de rapacina, eh? que tener que ir a un, un cibercentro, pagar para mirar el, la puta guía en el ordenador y a montar. ¿Eh? con un bolígrafo y un papel, ¿eh? las fechas que, que tenía que saber, bueno indignante, no vos pared, a mí parehmalo, que no. una cosa realmente indignante. tal que se acaba también la música cuando ah, no sé ahí. bueno pues nada lo dicho que seguimos que cojones se pasa esta mierda perdona eh, no, eh, por vosotros y eh, eh, aquí por la cago en la mar son cosas de la técnica eh. yo llevo mal con la técnica pero porque se mueve esto no tenía que moverse no tiene ninguna razón para moverse pero va y muevese eh, igual bueno, eh, eh, seguimos sigo aquí en la anedonia la nedonia con miserable, sigo muerto de fame porque se olvidó bocadillo un bocadillo y mejillones bocadillo, pero guapo, guapo eh. lo menos de más de una cuarta de grande, de más de una cuarta de grande. Y, y yo agarré una lata en mejillones de estos que, que ponen entre 20 y 22 piezas cajo la madre, lleva 23 eh, bah, yo tenía ahí un bocadillo cajo la puta, en un ves cuando abro la mochila veo que no tan. un dios que tome en río la mesa la comida Una ja, putada si sí, vosotros estáis de cachonde reiréis, pues, pero yo una putada muy gorda yo una putada muy gorda que se te olvida el bocadillo cuando estás tu fame, y sobre todo cuando ves llegar a, a casa a las doce y media de la noche y, y te, claro, ¿sabes? ahora ya que vas ponerte a cenar joder, pues eso ahora puedes comer un yogur o algo para ir para la camina pero pues pero no puedes un bocadillo en bajillo así que fejo yo con él ...que lo meto en la nevera... ...para que no se pierda... <risa> Hostia, por pues mañana a menudo... cómo va el pan... Eh, ...mañana meto lo al microondas... ...mejillones al microondas... ...ay Dios... ¿Qué voy a hacer con él... ¿Qué voy a hacer con él... ...porque a ver yo... ...hay una... ...yo tengo un, ...una obsesión... ...una manía... De ...que deberíamos tener la todos. ...no sé si la tienen... ...más gente... ...seguro más gente la tiene... ...yo no puedo tirar comida... ...y así... ¿Cómo voy a tirar un bocadillo... ...mejillones... ...o sea... Ya no, yo, por la, yo no sé si por la gente esta que pasa fama en el mundo dicen que la hay, seguramente la haya ¿eh? pero pero yo no sé por qué yo, pero yo no puedo de verdad, no puedo tirar comida yo paso muy mal ¿eh? prefiero ponerme yo malo a comer que, que tirarla y así entonces, pero, a ver ideas, coño, de, de una idea que coño fejo con el bocadillo que fuego porque claro, si lo como cuando llegue ...a las dos y media de la noche... ...hostia, que, que fejo... ...voy para la cama... ...cago la mar... Hostia, <risa> entonces... ...no, claro, ¿cómo voy a ir para la cama... ...después de comer el bocadillo... ...dame para mal... ...si marcho para la cama después de comer un bocadillo de mejillones... tengo que hacer un poco de la digestión... ...pero claro, si fejo la digestión... también es dos de la mañana, por lo menos, o las tres... ...que fejo, no voy para la cama hasta las tres de la mañana... ...por favor... Yo después duermo entre 8 y 9 horas. Yo soy así, siento que duermo menos y yo tengo que dormir eso. 8, 9, 10, 11. Uf, si duermo no más 8 horas, levanto por las 11. Pero si yo tengo muchas cosas que hacer, joder. Porque si, sí, vale, guay, tú de vacaciones, pero ya vos sí dices que estoy trabajando más a guardar vacaciones que después cuando me toque. Después cuando me toque trabajar de verdad, la única putada es que tengo que traer lantrones. Pero bueno, seguro que trabaje menos. no, que coño, me paso toda la puta tarde también trabajando, porque nunca está uno contento con lo que tiene y tiene que hacer un poco mejor quiero decir, con los materiales que uno, y no joder, no pues esto igual lo puedo cambiar, esto igual puedo hacerlo mejor, esto, bueno, qué sé yo no, no sé para qué co... ah, sí, ya me acuerdo, porque decía yo que voy a tener si como el bocadillo tendré que esperar a hacer la digestión y entonces dame el estrés a la mañana y si me dan el estrés a la mañana no me levanto hasta las 11 o las 12 Yo por lo asthma, te de verdad, cago a la mar Bueno, venga, voy a poner una cancelina Y mientras tanto a ver si, si en el tiempo que dura Se me ocurre qué va a hacer con el bocadillo ¿eh? Cago la puñeta El bocadillo, joder, mira que bien Que bien tapa si lo hubiera traído Y, y me lo hubiera comido ya Como tiene que ¿eh? ser normal Radio Cuca 107.3 de la frecuencia modulada www.radiocuca.org. Bueno, esto ya va tocando su fin. Qué poético me quedó eso, tío. Bueno, nada, que son les, les 22 y 52 ya. El 3 de septiembre del año 2009, si ya que estás escuchándome en directo, ya sabes, te eh, faltó de decirlo, si ya cualquier otro día, no ya directo, ya diferido. Bueno, eh, ¿qué me queda por hacer esta noche? Pues me queda por saludar a un oyente nuevo que tengo, que no sé exactamente si, si está escuchándome ahora mismo o si está descargando programas o tal, no sé exactamente cómo... como como va a hacerlo pero bueno ya lo guay. Yo solo de la semana pasada porque llevo una de, de las amistades que oficen en el, el Camino de Santiago cago en la ley pero que qué, qué cojones suena aquí ah que acoplaba a ah, vale Psst, acoplaba esto pasa en las radios libres ¿eh? las radios comerciales igual no pasan no acoplan porque tienen técnicos y tienen la de mi madre ya quito yo solín y fago el programa yo o sea que nunca seis, que no os gusta tiráis tenéis la SER, tenéis, tenéis la COPE tenéis un montón de cosas por ahí pues collar, ¿vale? estamos de acuerdo ¿no? vale, no nos hable más en todo el tema a lo que estábamos eh, un saludín hombre, un saludín para pa mi oyente valenciano en este caso, visteis, tengo un oyente londinesa, tengo oyentes leoneses eh, sintiéndome una vez en De Coruña eh, y ahora tengo un oyente valenciano también Que lo he dicho, no sé si estará escuchándome ahora o no Oye, sí, pero si está un un saludín eh, Un saludín, Paco Un saludín para mi amigo Paco eh, Que además voy a dedicar un, un cantar Que menos Claro, tengo un problema Porque yo podría haber preguntado a Paco Paco, ¿qué música te gusta a ti? ¿Qué quieres que te dedique? ¿Alguna canción especial? Eh, ¿De algún estilo favorito? Pero ni puta idea, no se me ocurrió Mira tú, que, que es lo más normal del mundo, eh pero no, no se me ocurrió entonces qué feo? pues bueno eh, no sé si pues disteis cuenta que hasta ahora todos los que puse eh, los, los cuatro cantarinos que llevo puestos fueron ska bueno pues para pa no variar pues voy a poner voy a poner un ska voy a dedicar un ska que vamos a hacer hay otros tipos de música si gusta el ska no lo sé a lo mejor no me gusta el ska Pero bueno, yo hielo lo que voy a poner porque no tengo otra cosa y porque y, y por, básicamente porque me da la gana, coño, que por mí a mí pongo la música que yo quiero, ¿ah? ¿Eh? ¿O no? Hostia. y vamos a hacer vaya mal que, que difícil el programa eh. joder estaba preguntándome ahora los collaces que vienen después esos, los capítulos prohibidos ah qué tal qué tal el programa de puta pena no os parecido de puta pena oye qué será no sé ¿Qué será que porque en un video, hay veces que vengo sin ganas o vengo pensado y el caso hoy pero no sé qué será que llevo mucho son casi dos años la verdad haciendo este programa igual ya que ya cansé no nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, creo yo que sea eso cabello sin chispa, cabello sin chispa nada bueno pues nada lo he dicho que acabose una sermanina una sermanina más, una sermanina menos según se mire ¿eh? según el punto que tomes de referencia y en más o menos como eso, como vosotros creáis acabóse, ya sabéis la semana que viene estoy aquí seguramente todavía Radio Cuca en el 107.3 la FM y en www.radiocuca.org. Vale, venga, nada más. De hecho, no se os ocurra pagar la radio, ¿eh? que esto sigue muy prestoso. a hasta la semana que viene.